...como diría Montesano, Jatman... -na -na -na -na -na -na. 18 puntos para el 4 de 5 en triples, Fede Agarres 16 y 4, Leo Mainoldi... Leo Mainoldi, que me parece que recibió un comunicado del básquetbol español... 11 puntos... Leo Coco Mainoldi... Tomás 18, eh, el uruguayo Taboda 14... Eh, Crawford 13 y 8 rebotes Buena victoria de gimnasia 101 a 74 Argentino de Junín ¿Querés hablar con Diego Gerbaudo? Y claro que sí Que fue la figura del partido de anoche otra vez para el y no, A ver, nos puede contar Cómo vivió, si lo vivió en cámara y lenta En cámara lenta la definición del la Gabo, definición del Gabo sí. Ahí está Fue y todo tipo pisando dejamos... nubes El hombre de James Cry. Nos quedamos sin nafta, cerquita. Cerquita de James Cry nos quedamos sin nafta, pasando casi cuando pasamos el peaje. el peaje. Pero fuimos a cargar ahí nafta, ¿no? Sí, entramos a la ciudad. A James Cry. Estábamos a 11 kilómetros. Estábamos a 11 kilómetros. Soplando llegamos. Soplando ¿Sí? llegamos y cargamos nafta ahí en James Cry. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué decís? Hola, ah, buen día, buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Había una, era una Petrobras una EG3. Una EG3 vieja. Y es más, uno de los que llamó por teléfono sí. dijo al... Al, ¿Cómo al se llama tercero, el SOS? Que sí. estábamos en el no. peaje de James Quake Y le dijeron, no maestro, no, no, James Quake es, es ¿Pero es? eso hace muchos años es que o la ¿no? Sí, estaba casi abandonada y hace... no, pero, ah, a, a, Fuimos fuimos hace poco, no tanto ¿eh? y dos, no, no, cuatro años Tres años, tres, tres, tres sí, Tres años, sí, tres buena. atrás Tres añitos atrás es, es. Con, con Buena data le pusieron ahí Y sí, capaz que el agua, eh, era, era algo de algo de, de, decía, el, el, el análisis decía, encontraron restos de nata en el agua. Pero Qué pudimos llegar a San Francisco, que era nuestra meta, llegar a San Francisco. Claro. Este, y pasamos el peaje y claro, veníamos un poquito rápido y nos consumió el tanque y no teníamos, le digo, "Che, me quedé con cero ¿y dónde vamos? ¿Y dónde vamos? ¿Viste? la topista no tiene no, ¿no? le preguntamos en el peaje che, ¿cuánto estamos? y calcularle 11 kilómetros y después km. tenemos que entrar 11 kilómetros en ¿no? dijimos 11 kilómetros tenemos no cero no llegamos y ahí este, llegamos casi con, con, no, con casi no con lo justo a James Cry pero James Cry ¿verdad? sí James Cry ahí, ahí está nosotros decimos así no sé si se porque algunos te dicen seguramente James... no se pronuncia James... así pero bueno algunos dicen James Cry James Cry James Cry <ríe> Bueno, eh, buena victoria noche y sobre el final, ahí este definiendo el partido con una bandeja del Gabomícula. Sí, sí, sí, la verdad que sabíamos que iba a ser un partido duro, eh, nosotros nosotros nos entramos con la con la energía que sabemos entrar siempre, ¿no? de, de local y, y ellos ellos tojeron muy certeros desde el arranque, así que se Se complicó mucho el partido, pero bueno, después, en el segundo tiempo, ¿no? ya cambiamos digamos, la defensa, no tocamos algunos detalles que estábamos haciendo mal y, y bueno, pudimos, por suerte, revertir el partido. Eh, evidentemente, desde la llegada del Ero Romano se acomodaron un montón de cosas, ¿no? y no es por hablar más de los que estaban antes, pero hubo un cambio en el equipo, hasta la mentalidad del equipo cambió, empezaron a ganar de local, se hicieron fuertes ahí por ahí les costó un poquito de visitante pero ahora están ganando también de visitante o sea, ¿qué cambió fundamentalmente? Sí, creo que eh, sin como vos decís, sin menospreciar al, al zurdo, ¿no? a los que estaban antes, creo que cambió eh, fue un poco más manodura ¿viste? lo que lo que es el negro, ¿no? Eh, eh, con, con su personalidad y todo eso, eh, necesitamos necesitábamos cambiar cambiar eso no eh, sabíamos que, que el material estaba ¿no? Que, que no podíamos estar jugando como estábamos como estábamos jugando y, y bueno después eh, creo que también en cada uno de nosotros ¿no? todos los, todos los jugadores en cambiar su cabeza en, en tratar de ponerse bien que, que teníamos que salir de la, de la situación de estamos ¿no? y pues El, el tema de la localía, de hacerse tan fuerte de local y conseguir algunos buenos resultados de visitante, entendien, entendiendo la última salida que tuvieron, eh, fue allí tal vez una de las grandes claves, Diego, eh, concientizarse que había que empezar a ganar de local, inclusive como para cambiar la imagen en Córdoba, porque realmente en un sí. momento de la temporada estuvieron muy, eh, muy mal. Muy y, mal. Sí, a ver, mal. lo marcaban ustedes de los testimonios, miraban la tabla y lo encontraban abajo. Era increíble increíble para el público del básquetbol estar viendo a atenas en donde estaba y por cómo estaba sabiendo que tenía un buen plantel de deportistas Sí, ni hablar ni hablar ya, así como decir fue pues, eh, nosotros la meta nuestra era arrancar ganando de local teníamos sabíamos que no, de local no, no no teníamos que perder tenemos que hacernos fuerte y de a partir de ahí agarrar la confianza para ir a manotear algunos algunos alguno visitantes no como normalmente eh, es la liga la liga esta, ¿no? el que se hace fuerte de local tiene muchísimas chances de estar arriba, ¿no? Sí, eh, claro. Así que que sí, esa era la meta, era cambiar cambiar la, la cara de local. Eh, eh, teníamos sabíamos que en un momento de la temporada estamos estamos muy mal, muy mal. Eh, pero bueno, el equipo el equipo nunca se resignó, nunca bajó los brazos, eh, seguimos entrenando. Eh, fue un año es un año Eh, larguísimo para nosotros, tenemos por, por la situación que vivimos se hace se hace eterno y pero bueno, hoy hoy en día ya el panorama es distinto, ¿no? Y eso eso también nos abre un poco la cabeza a nosotros. Y si tenés que hacer sí. poner un, un un resumen de, de, de lo vivido hasta ahora. Que fueron tres temporadas en una, cuatro en una. Sí, sí, fue fue tremendo, la verdad que sí. Fue un año fue un año muy duro, muy duro porque en un momento de, de, nos preguntamos entre nosotros qué hacemos, ¿Qué? o sea ¿no? hay momentos que no sabes qué hacer, pero bueno. mira Diego, te voy a poner un ejemplo, y lo hablamos con el gallego acá. Eh, sí. en, en, en una de las giras que hicieron tras la llegada de Romano por Buenos Aires, nos tocó ver Atenas-Lanús. No sí. sé si recordás ese partido. Sí, sí. No recuerdo, hubo, sí. a ver, con el respeto del caso a cada, usted, a cada uno de ustedes como deportistas, que se entiende bien, eh, que se entienda bien. No hubo resistencia, no hubo equipo, no hubo no hubo momento, hubo mucha discusión, se lo veía se los vio muy mal, por lo menos lo que vimos en ese partido fue, bueno, si se reponen de esto evidentemente tienen mucho para corregir y para arriba porque peor no se puede estar, al menos por la imagen que dieron en ese juego. Sí, sí, no, no ni hablar de tener razón. Eh, nosotros lo veíamos también eso. Es que nosotros lo veíamos y decíamos y después nos juntábamos a hablar y decíamos, "Che, pero cómo hacemos estas cosas que eh, tenemos que cambiar la actitud tenemos que eh, hacer hacer cosas distintas cosas no tratar de no discutir tanto de ir más para adelante todo eh, creo que esa eso también fue una de las virtudes que tuvimos nosotros ¿no? de, de saber lo que estábamos haciendo de, haciendo mal y aceptarlo no que por ahí eh, eso fue lo que nos llevó a mejorar también porque yo creo que sí si, si vos estás haciendo cosas mal y uno se, se encierra y dice no, pero yo estoy haciendo las cosas bien y, y no es así, eh, claro. seguramente te vas te va más para abajo. ¿no? Bueno, y ahora la tabla de posiciones se mira de otra manera, porque hoy, este obviamente Atenas depende de Atenas, ya Sionista tiene dos partidos menos, pero aunque los gane, ya no los alcanza, dejaron abajo Instituto de Córdoba, que aunque gane un partido más, tampoco los alcanza, empardaron y como tienen mejor récord, ...superaron a regatas en cuanto a, a, a la posición en la tabla... ...con la misma cantidad de partidos y con el mismo récord... ...y van en busca de estudiantes, o de San Martín, ¿por qué? Digo esto, sí, sí, sí. porque tienen un partido menos que estudiantes de Concordia... ...van a jugar contra estudiantes de Concordia... Eh, en, ...en su salida, que tienen contra sí. estudiantes y contra eh, Sionista... ...primero tienen que jugar contra obras de local... ...y ganando ese partido, eh, el que tienen de local... ...tienen muchísimas chances... De, de poder alcanzar el récord de estudiantes de Concordia y meterse para jugar play-off, una situación que hace 4 o 5 partidos atrás era totalmente inesperada, ¿no? Sí, ni hablar, ni hablar, como vos decís, Fabio, hace 15 días atrás estábamos, estábamos ahí abajo en, en el abismo y todo cambio ¿no? Todo cambio es como, como es así, este deporte tan lindo, ¿no? Así que, que nada, eh, sí, sabemos que estamos estamos para para para entrar en playoff mientras matemáticamente nos ven los números no sé no, no y sé que depend de la... ustedes también ahora sí ni hablar ni hablar ¿verdad? depende de nosotros que eso también es lo bueno y no sé cómo estará la situación de de concordia que alguien no le van a quitar eh... puntos no le van, no a, le quitar van a quitar puntoss puntos. no Ajá. le van a quitar bueno. puntos así que qué bueno eh, eh nosotros nosotros sabemos que tenemos que ganar estos tres partidos y <ríe> Y después, y después ver los resultados también. ¿no? Si ustedes ganan los tres partidos y sacan la sí. diferencia que les convenga con estudiantes de Concordia, eh, a estudiantes eh, lo pasan. Lo pasamos, sí, sí. sí. ¿Es así? Sí. Lo pasan, así porque que... a estudiantes le quedan dos partidos nada más. Estudiantes sí, de Concordia sí, tiene que jugar contra ustedes y contra Libertad. Y contra Libertad. Hmm. Y no, no, no tiene más partidos que eso. Y ustedes ganando los partidos que... Que, que les queda por delante lo pasan Diego en lo personal ¿no? porque recién yo hacía un comentario y también como vos me conocés hace muchos años y, sí. y sabés que es con total respeto y, y con, con, con solamente con, con las ganas de saber lo que piensa el protagonista no sí. eh, Diego, para mí Diego Gervado es un jugador que juega muy bien al básquet que tiene muchísimo talento que podría estar tranquilamente una temporada entre los mejores 5 o 6 bases de la liga no tengo ninguna duda porque vos sabés que tenés talento, vos sabés que entendés el juego, que sabés a quién darle la pelota, tenés un tiro respetable de tres puntos, sabés pasar la pelota. ¿Por qué no podés concretar una temporada donde digas, este es mi año, ahora la voy a romper? ¿Qué te falta físicamente, eh, mentalmente, eh, encontrar justo el momento, el lugar, maduración? No sé, eh, ¿vos te lo preguntás eso o no? Sí, sí, sí. Yo creo que... Eh físicamente físicamente no, eh, eh, no no soy muy respetuoso de, de mi físico muchas veces, ¿no? eh, pero pero bueno, después después también, también todo juega, ¿no? La cabeza también juega, esto es así. Eh, la cabeza es lo que lo que manda siempre y bueno, eh, yo creo que esta temporada o momento que no que parecía que no sabe jugar el básquet con la situación eh, por, por muchas cosas, ¿no? Eh, hay hay momentos que no sabía, no sabía qué hacer dentro de la cancha, ¿no? Miraba, ni siquiera miraba el aro. Pero pero bueno, eh, la, eh, las cosas las cosas cambiaron, ¿no? Ahora ahora ya ya estoy mejor, eh, siempre tiré para adelante, siempre trate de, de dar lo máximo de mí. Bueno, eh, gracias a Dios, ahora al final de temporada están saliendo un poco malas cosas, ¿no? Y, y físicamente, ¿estás bien? ¿Estás en, en tu peso? ¿Estás como querés? ¿Estás este con potencia? Eh, ¿Te sentís cómodo? Sí, ahora sí, ahora sí me siento cómodo, ahora sí. Eh, te digo la verdad, eh, eh, hace cuatro meses atrás no, cuatro meses atrás no estaba mi peso, pero bueno, después fuimos a un nutricionista y eso y y, y bueno, y, y sacamos todo adelante, Diego, teniendo teniendo en cuenta esta reflexión que vos hacés, que es, es dura, pero eh, cristaliza... El momento. El momento que vivieron. Claro. Y entendiendo que vos no conocés bien el paño de Atenas, que te ha tocado estar en distintos lugares. Vos sabés lo que significa Atenas de Córdoba. Y con esto no sí. quiero evaluar al profesional, pero sí el impacto. Si esta misma situación te hubiese ocurrido a vos en otro equipo, ¿lo hubieses vivido de la misma manera que lo que te tocó sufrirla en Atenas? Teniendo en no. cuenta lo que es Atenas. No. No. No, no, eh, no porque porque Atena. Sí. No porque Atena eh, eh, no es fácil jugar en Atena. Eh, y, y no es fácil la situación que vivimos haciendo la la la peor racha de Atena en la historia, ¿no? De, de, de casi o estamos todavía de llevarlo a los últimos puestos, ¿no? Claro. Y bueno, Atena no es normal verlo verlo ahí abajo. Yo creo que en otro equipo, con todo respeto a los otros equipos, ¿no? No, seguro, no, seguro. No, seguro, no, seguro, no obvio, les obvio. tanto respeto a nadie, yo digo lo que lo que pienso, pero creo que creo que no, ¿no? Y más que yo siendo de acá de Córdoba, también, no, por eso, siempre por siempre mirando, eh, siempre nos criamos mirando a Atena, ¿no? Claro, exacto. Bueno, les queda... Local de obra, visitante estudiante de Concordia, con el cual perdieron de 6 puntos. 70-76. Ahí está. 70... Perdón, 70-76. 70-76. Me quise 76. apurar y dije cualquier fruta. Y le queda visitante sionista. ganándose esos, obviamente, la totalidad de los partidos están adentro de los playoffs ¿Son un rival difícil para enfrentar el play-off por la experiencia que tienen en el plantel, por jugadores consagrados, por jugadores que han jugado... Eh, en, en ligas diferentes como en el caso de pit michael que es un extranjero bárbaro y que otorga muchas cosas este por, bueno vos tuviste un paso también este por el básquetbol de España, en fin los demás muchachos también han tenido la oportunidad de jugar en otro lado tienen experiencia tienen gol se van a convertir en un rival peligroso saben eso o van partido a partido eh, vamos partido a partido primero clasificar a Primero tratar de clasificar, ¿no? Y yo creo que en Playoff vamos a ser un equipo duro. Yo creo que eh, ah, no no a cualquiera le va le va, le va a gustar jugar con Atenas cuando, cuando estemos en Playoff y en la situación que estamos ahora, ¿no? Porque claro. sabemos la calidad de, de jugadores que tenemos, eh, sabemos que, que somos otros Atenas, ¿no? Y, y bueno, eh, ojalá que primero clasifiquemos y después podamos podamos dar pelea en los playoffs ¿no? Diego, gracias por contestar todas las preguntas, gracias por tu tiempo, felicitaciones por el momento que estás pasando, porque decíamos también en el comentario antes de hablar contigo, este que también en este momento que Bruno tiene ese problema en el hombro, tuviste la responsabilidad de, con, de conducir al equipo de visitante y de local, lo has hecho muy bien, estuvimos el día que le han ganado a, a Ferro y, y a San Lorenzo en la cancha de Neléctor y Char, y la verdad jugaste... Muy bien los dos partidos, eh, cerraste muy bien contra San Lorenzo del Magro, y lo de anoche también fue muy bueno, así que, bueno, buen momento el tuyo. Y la última, porque sí. empezamos con esto y con la pavada de la nafta de James Cry, no sí. llegamos a la pregunta. Sí. El doble de mículas de ayer, sí. ¿fue en cámara lenta o lo vimos nosotros así, a, a Gabo, traccionando con el freno de mano clavado? No, grabando siempre con el freno mano No, pero es, es un crack Es una cosa que... Es un crack, no sabes cómo, pero es un crack ¿eh? No, no no sé, no Hay veces cosas, hay hay veces que hace cosas Muy lento, pero eh, Hay veces que hace saltar Tres veces un jugador, viste Y, y te tira un gancho y lo querés matar Pero eh, El otro lo debe querer matar, ¿no? pero Sí, no, claro es, es un crack, es un crack Dieguito, lo mejor, ojalá que puedan terminar bien la temporada, han sufrido bastante, le han puesto el pecho, están saliendo de esta situación con errores, con aciertos, con virtudes, este con todo lo que encierra una temporada complicada, felicitaciones por este repunte y sobre todo por por, por tu momento también, ¿eh? Bueno, bueno, muchísimas gracias Fabi, bueno, les mando les mando un abrazo grande. Y bueno, cuando pasen por acá me crees y quedan sin nafta, avísen. Dale, no, no, eh, ahí, ahí, vamos a comer ahí, asado, yo, vamos a comer asado la próxima vez. De... <ríe> dale, dale. Dale, paren, claro. paren, no hay problema. Ahí está, ¿Eh? ahí está. Nosotros dale. llevamos el vino, no hay problema. Dale, Ab dale. Y el abrazo enorme, Diego. Chau, Diego. Te mando un abrazo, que anden bien. Dale. Chau, chau. Aunque pensándolo chau, bien, chau. bien, este linda noticia, Món. Llevemos el vino, llevemos el vino. Que la carne la pague otro. <ríe> sí, que la pague la carne, sí.